Viernes 31 de mayo, 8 y 5 de la tarde, empieza la guardia de androide, el programa que vosotros no queréis escuchar y yo no quiero hacer. Estamos aquí después de un paroncito de unas, un par de semanas, hemos tenido un mayo un tanto loco entre unas cosas y otras. Sí, pero bueno, la culpa de nuestro técnico sonido que tenía una llaga en la boca la semana pasada, ¿no? Según tengo entendido. No es que tuviera una llaga en la boca Es que tenía la lengua como una salchicha de Frankfurt así. Tío, horroroso No pude ni dar ni ejercer mis obligaciones laborales Porque no podía hablar Hombre, una salchicha como, un, como una salchicha Frankfurt no está mal Porque siempre hay una cerveza al lado eh, está, eh, Pero sin cerveza Que es lo triste Entonces mal No apía el concepto alemán <risa> Y la salchicha será una salchicha ¿Me qué? <risa> <risa> Por favor, basta <risa> Pues eso, la guardia de androide de vuelta después de este paroncito, estaremos aquí hasta las 9 de la noche, los de los de siempre, es el que ya ha soltado por ahí la, la guarrada, encubierta eso sí, pero guarrada, que es Mager. Al lado tenemos a María Rosa, sí. de riguroso negro, de luto. Sí, como siempre. Sí. Una sorpresa creo yo, no sé. Sí, sorprende muchísimo. Luego al otro lado tenemos al, no sé si presentarlo o no, a, a este que quedas con el empollón, ¿no? Este está, se ve que es el tren de del día, las notas de Ángel. Hola a todos. Hombre, algo tendrá que hacer ya que ha perdido la, la corona. Hombre, claro, ya hay que dedicarse que, a algo en la vida. Ya que eh. ha dejado la, la la familia real, la sangre azul y todas esas cosas, ya no es príncipe. Que sepas que dan asco más de uno aquí, ¿eh? Sí, me lo dice, me lo cuenta. Eh, y no es por, y no es porque esté todo el día con cosas guarras en la boca. Mm. Es que aquí doña María Rosa también tiene unas notas de UPA. ¿Ah, sí? Soy ¿Sí, sueño. ¿Qué dices? Sí, y en filosofía. Nietzsche. Eso iba a decir ¿y en filosofía no que Bueno, vamos a quitar esa pequeña manchita, lo demás es excelente. Pero suspender Nietzsche que es el, el el filósofo por excelencia que mejor se aprende uno. Pero si yo lo quiero, pero la profesora no. Suele pasar. <ríe> Tú te quedaste traumatizado con Kang. Se me ha jodido la vida Es lo que pasa, unos se quiere otros no El amo la pesta Bueno, pues al otro lado del cristal Tenemos a nuestro técnico, que es Agustín Hola Como siempre Otro que tampoco quiere estar aquí, que lo sabemos Bueno, ya os voy a decir una cosa Y que no sirva de precedente Y negaré Voy a borrar este trozo de programa En directo Mierda Así que mm. luego, como no tenga una bombillita Los Men in Black Ey, mola Os he de menos Sí Sí Yo, ah. seguro. Y bueno, yo soy Trulo, el de siempre. Aquí estamos, como he dicho, con Androide, casi una horita adelante con un montón de chorradas porque es nuestra especialidad. Y estamos eso en Radio Cuilla en el 107.8 de la FM, os recordamos que esta emisora mmm, está a la última y tiene una cosa que se llama teléfono a la cual nos podéis llamar. Y ese es el 958 73 25 22 que aunque no se me ocurre no, no yo sigo pensando que no se me ocurre motivo bueno para que alguien desearía hablar con nosotros no que sepas que tenemos seguidores no, si hay gente pato se soy la dicho sí, sí, sí, que sí, siempre que no. hay gente pato si el reggaetón tiene seguidores porque nosotros no somos menos espérate que voy a contar una experiencia real total y absoluta el domingo pasado... Vamos, eh, eh, espérate A ver si los de Entrenatriz te van a hacer una película Hostia, Para el domingo por la tarde <risa> No, el domingo estuve comiendo Con unos compañeros de facultad Y resulta que hay uno que es muy friki ¿Sí? Y nos sigue Desde los comienzos ¿Ah, ¿sí? sí Pero es que ese amigo friki Ha hecho Que nos escuchen todo el resto de su amigo friki Vaya Nos extendemos Pero como vamos como una plaga Somos un virus Está clarísimo Porque algo que no es bueno y se extiende Que es un virus O sea, por definición Porque si Porque eso Dice algo que, que, que no es bueno y se extiende mucho Dice o un virus o la religión Una de dos <risa> Un virus a fin de cabo Sí, hablando claramente o sea un, re, un respeto a todas las religiones espe no. Especialmente a los del monstruo Del espagueti volador del espacio Esa especialmente con cariño Y eso Que eso Curiosamente nos siguen Así que vamos a darle A nuestros seguidores Lo que quieren Así que Magel procede Pues ¿Qué es lo que quieren Escuchar nuestros eh, oyentes? Teta Ahí, ahí está, estamos Ahí, ahí, ahí la dos Hombre Es que a... me has pillado un poco Y despistado Hombre Si, si vamos a darle a la audiencia Lo que quieren Tú tienes que decir teta Sí, sí, sí Porque aquí nosotros Somos profesion profesionales Entre todos Somos periodistas Exactamente que quede claro. Bueno, entonces que ¿Pasamos a las noticias? ¡Amo ellos! Hombre, yo creo que tenemos la noticia bomba de lo que ha sido esta últimas semanas, que la presentación de la nueva Xbox, pero yo creo que eso vamos a dejarlo un poquito... O sea, vamos a soltar primero todas esas y luego ya nos meteremos en faena con la Juan. <risa> hombre, Xbox Juan. Un hombre de andar por casa. O sea, se agradece lo de Microsoft que no que no vayan por la rama ni con gran dilocuencia ni, ni por potencia, no. Un hombre de eso, familiar, cercano, ameno, de, de buen rollo. O sea, Juan. Lebon Lake y Bong Lake y Vale, para empezar, se ha confirmado que habíamos comentado lo de los viajes a Marte, ¿no? Que había una expedición. Sí. Pues resulta que según los estudios de la NASA, es inviable una misión in tripulada a Marte por la radiación. Ajá. Así que me resulta ante todo curioso. Y es que dicen que por toda la radiación cómica que es radiación que hay en el espacio porque sí dicen que nosotros eh, la, la medida normal dicen que un, se mide en SIEBER o sea, es la medida de radiaciones a ver cuántos siemens tienes que tener Siever, para... <risa> los SIEBER dicen que <risa> sí, dicen que la exposición de a un solo SIEBER durante un tiempo prolongado no dicen cuánto, dice aumenta un 5% el riesgo de padecer cáncer pues bueno, dicen que un día en, en Marte la radiación, la exposición media De 1,8 millones En un día Así que bien, bien. viene a, Eso es como estar constantemente En una máquina, de un escáner de rayo X Pues de ahí pero para sí, arriba sí. Así o sea, que Yo me imagino que eso sería La equivalencia a esta por ejemplo En una estación de autobuses Y que un tipillo te esté apuntando con el móvil Con el escáner de rayo X que se ha descargado Sí, te está viendo en pelotas Sí, sí, pues la misma redicción más o menos Sí, yo creo que sí Pues mierda, se me ha jodido el invento Así que nada de darnos el piro a Marte Eso sí, yo creo que la lista sigue sigue abierta Para que lo apuntéis y queréis una pues vuelta tenía otra Así que vais a tener un cáncer O, o vaya a ser mutante o vais a convertir en algo raro Tenía otra noticia Y es que ahora otro millonario se ha echado para Con el mismo proyecto Pero esta vez solo busco un matrimonio de gente que la acompañe Y un matrimonio nada más lo que está buscando Si quiere hacer un trío Un trío en el espacio esposa. No sé si ese será su oficio Astronauta oferido, busca pero... Esposa, esposa. Esposa. esposa Pero quiere que sea de avanzada edad Porque por si a lo mejor no vuelven porque pues no sea una gran pérdida <risa> <risa> Yayo Vamos a aparte Viaje de consenso Yo conozco gente de toda la edad es Que una gran pérdida para la humanidad no son Todo que decirlo Bueno, yo, yo volviendo a mi razonamiento, se me ha jodido el invento. ¿Por qué? Porque ya que iban a franquiciar un pisajar en la luna, yo quería franquiciarlo en Marte. Pues Marte va a ser que no es posible. Aunque yo tengo una duda existencial. ¿Por qué la luna de todos los planetas tiene nombre y la nuestra se llama luna? Eh, ¿Y por qué todos los planetas ahí...? Son planetas tierras. Son tierras y se llaman tu nombre. Y la Tierra también tiene nombre Tierra de Suelo. Sí, desde tan, de luego... tan baja estima tenemos a nuestro planeta. Que la... No, no, no se tiene, no se tiene. Yo qué sé, ¿cómo podríamos llamarlo? Eh... Bob. Bob. Como en Titana, ¿eh? Sí. A la nueva Tierra le ponen Bob. Sí, es verdad. Sí, sí, sí, al final. Bueno, pues... Hombre, aquí la Tierra el planeta no está tan mal. Sí, vale que no tenemos mucha autoestima, pero hay cosas grandes como, no sé, el Ikea. Y... Son... Ikea es algo... Algo especial, o sea... Basta con ver el nombre de los muebles. ¿Cómo se pronuncian? ¿Alguien sabe pronunciar sí. los nombres de los muebles de Ikea? Pues no lo sé. Un fanático de escania que se sepa también pronunciar escania ahí. Y... Bueno, pues el caso... Es que ahora hay una solución para ese problema Y es que y que ha puesto una web Con todo su catálogo Donde tú al pasar el, el puntero por encima de cada mueble Salta una voz Y te dice la pronunciación del mueble Así que Vale, pero también te dice Cómo se llaman las llaves y los tornillos Que lleva el puto mueble para montarlo No, eso ya te buscas tú la vida Eso está claro sí, sí. el tornillo En la ranura Sí. Te lo digo yo que últimamente monta mucho mueble de IKEA. Ya ves. Y nosotros los frikis que no somos muy buenos en eso de meter. Oh, por Dios. Vale, apúntatela. Eso sí. Eso es buena. Eso sí lo hemos visto más que nadie, la teoría la tenemos controladísima. Sí, sí, sí. Solo faltan las prácticas. La práctica donde donde caemos. Pero en fin. Pues eso, corramos un estúpido velo. Y hagamos cosas interesantes, como por ejemplo mirar un Galaxy S4 durante una hora. Y así existe la posibilidad de que te lo lleve Y es que resulta que esa es una de las campañas publicitarias que ha hecho una compañía la Swisscom, una operadora, una operadora suiza. Que entonces ha planteado un reto, que mira el móvil fijamente durante 60 minutos. Claro, el S4 tiene un detector para ver si estás mirando o no a la pantalla. Es capaz de detectarlo. Por lo cual, en el momento en que tú desvías la mirada o cualquier cosa, pierdes el reto. Y claro, esto, como mola? Pues haciéndolo en un expositor en la calle, con un montón de gente alrededor, riéndose de ti, echándote fotos y desconcentrándote. Esto ah. lo, esto lo estoy viendo yo. Minuto 59 y medio. Una pedazo rubia en torles pasando por el lado, para que no te llevas el móvil. O el gracioso de turno que te hace un placaje. Exacto. Y no es que ya, vale. no es que te desvíe la mirada, es que te tira al suelo. Directamente te quita la cabeza de en medio. No, sí, sí, gracioso hay en todas partes. Aunque, bueno... Yo creo que mirar dura... <coughs> Si existe la posibilidad de llevarse el móvil No es mala idea hacer un intento Si total, hay gente que pierde una hora de su vida escuchándonos Y yo creo que somos más dañinos que eso Sí, sí, sí, pupa se le hace Así que si podéis pues si podéis Escuchar la guardia durante una hora ¿Cómo no vaya a poder mirar un, un Una galaxy? pregunta, en la pantalla del Sony ¿Qué aparece? ¿En ¿En la pantalla de Sony? Bueno, el del Sonic, no, acá, del, de, del O3 se me ha ido Del s 4 Se me ha ido Pues no sé, pero yo le añadiría un plus de, de dificultad Metiéndole dos chicas y una copa ah, ah, Es que eso, es que tú le pones un par de peras Y vamos, te triplico el récord <risa> Tres Lo horas viendo falta. ahí Lo que haga falta, ¿no? Lo que haga falta, yo me sacrifico ahí Sí, sí Madre mía Buena idea Pues así es como está la publicidad en el mundo Aunque bueno ¿Vosotros pensáis que las compañías son malvadas y tal? No, pero las compañías realmente se preocupan por los usuarios y por nosotros Sobre todo Burger King Que acaba de inventar un accesorio para... Un Manolibres para la hamburguesa Sí, sí, sí, como lo estáis escuchando eh, ¿Qué? Que me pongas dos Media docena, ¿no? Sí, pues esta casa que se llama Hans Free Whopper o Es sea, el Whopper Manolibre Costa de un pequeño aro con una... Asa, o sea, ¿Sabéis el típico soporte para que llevan los músicos para la armónica? Cuando sí, lleva sí, un multidisstrumentalista sí. que lleva... Normalmente está tocando la guitarra y lleva alrededor del cuello la, la armónica. O lo que tiene las sí. raídes cuando le quitan la máscara. Sí. puedes sustituir eso por un soporte semicircular donde mete la hamburguesa. Prue cosas así prueban que Dios existe. Y una pregunta, la armónica tiene que quedarse siempre a la misma distancia, pero tú cuando le pegas un bocado necesitas que esa distancia se acorte. Eso es como se hace. Hombre, muerdele la armónica sin saltarte los dientes, principalmente. no Sí, ya, vale, pero porque la armónica tiene que estar siempre a la misma distancia, pero cuando tú pones una hamburguesa, le pegas un bocado, al siguiente sí. ya no llega. ¿Y entonces, ahora qué? Te apoya pues... en una pared y la empuja. <risa> no lo sé. Vamos a más que me estás rompiendo todas mis ilusiones. ¿Qué? <risa> No sé es que aquí no viene el manual de instrucciones ni nada. Dicen porque este de momento esto se ha entregado a los 50 mejores clientes a su programa de fidelización. Pues no me llega. Será a lo mejor alguna sí. será lo mejor alguna tarjeta de punto, igual que la de la Pero, gasolinera o algo. No, yo supongo con que con la, la báscula y los que pesan más de 200 kilos. dice este tiene que ser un cliente por huevo. Este come, sí, sí. Este come. O sea, es la, cara, la cara de tragapanes que tiene que tenga, eso ayuda mucho. Eso la que la teca ya ahí que que te queda ya el último bocadillo ya con la lengua. Sí. me ha recordado otra cosa pero bueno sí. no diré no. no diré nada al respecto y bueno aquí hablando de, de pérdida de tiempo que sabéis que nos encanta bueno otra cosa es una al fin a cabo un acto publicitario me parece a mí y es que resulta que han, ya sabes que la gente le, le da por construir cosas con lego pues hay una gente que para conmemorar el día del orgullo friki dicen que se han hecho una, una X-Wing, la nave de Star Wars, en tamaño real con piezas de Lego. Sí, sí, sí, tamaño, tamaño real. El cacharro en cuestión pesa 20.000 kilos, 20 toneladas, que no son pocas. Es que los Legos que eso, es que le pesa eso... que pesan, ¿eh? Y más cómoda tenemos en cuenta que son 5 millones de piezas las que se han utilizado. Tío, para que se te pierda una. para que se te pierda la del morrillo de la nave. Mm. Y vosotros diréis, ¿qué, ¿qué clase de persona aburrida ha hecho esto? No, no ha sido un aburrido, han sido 32. Ni más ni menos. Una pregunta. Lego, digamos que de los bloques de construcción, es la creen de la creen por lo que es el caro. Luego sí. está como yo, que he jugado con mega Megablo, el baratujo despreciado. Eh, perdona. Sí. Callaros, Pero... que vosotros no habéis conocido el Tente. Yo, yo sí. sí. Y tengo un castillo todavía. Yo tengo un camión de Tente todavía. Wale. Eso era el Lego español. Sí. <risa> Made in Spain Era era en mi casa de los Legos Pues supongamos que el, Los cacharrillos que te valga 20 euros Una cajilla que lleva a lo mejor 50 piezas sí. ¿Cuánto dinero se han gastado Esas criaturas en hacer gilipollas en una nave? Hombre, si le ha pagado Si le ha pagado Lego, pues supongo que le habrá salido gratis Porque por lo que ve en la foto es un, es un Está en una stand Promocional de Lego En ah. todo el centro de Nueva York, o sea en Times Square Que se nota en el fondo que, que es Times Square Pero vamos un, un pastizal sería en piezas, porque lleva lleva un total, lo he dicho, 5 millones de piezas Y se han, se han tirado haciéndolo 17.000 horas de trabajo O sea, si juntamos a 32 yeah. personas, hace un total de 17 17.000 horas de trabajo para hacerlo Hombre, supongo que hay gente que, que no tenía nada mejor que hacer Y que le habrán pagado por ello, porque vamos Hombre, no, si... Sí. ¿Qué mínimo? Yo a los 20 minutos hubiera mandado a la mierda decir, va, esto no sale. <risa> yo a los 20 minutos Como ten... buen español. A los 20 minutos te puedo decir que tendrías medio de la acera 20 pollillas. <risa> porque, macho... Yo a los 20 minutos tengo piezas de Lego hasta en sitios que no se puede no sabes tú que se pueden meter piezas de Lego. Sí. Lo que sí estaría guay es que hubieran grabado todo el proceso y un contador y un registro sobre las burradas más burradas que hayan dicho que hayan pisado una pieza. Sí. <risa> Hombre, es una putada, ¿eh? porque... Porque... Y, y, sí, eh, en la escala de Dolores de cero a pisar un Lego descalzo. ¡Hostia! Porque, macho, mira que habrá cosas que has pisado y, va y te vas a la playa y pisas un erizo y es que duele menos. ¿Cómo puede doler tanto una piezecilla de esas? Yo que sé, pero eso... eso <risa> Castigo, torturas medievales. Si fueron los de la Inquisición los que inventaron el Lego. Para cantar el encima de las piezas. Seguro. El Lego era un invento infernal. No, o, o para castigar a los herejes. Y hablando de herejes... ¿Qué os parece profanar o invocar al diablo a través de un bikini? María Rosa, mm. hemos visto la foto y te vamos a regalar uno. ¿Pero qué es esa sorpresa? <risa> <risa> no sabes nada. Vale, entonces, María Rosa, tú no escuchas esta noticia, entonces porque si no te vamos a chafar la sorpresa, bueno, que ya lo he dicho. Y es un bikini que por el médico módico precio de 44 urazo, tienes un bikini que en la forma de del, entre que quedan los pechos... O sea, en todo lo que les coté lleva un pentagrama hecho con con tiras. Penta, pen, pentagrama, no. No, un pentáculo. Un pentáculo eso. Oh, uh, ha dicho culo. Ha dicho culo, ha ha dicho culo. Ah, ah, ah, ah. pero desde siempre también se ha dicho, mal, sea, mal dicho pentagrama. Sí, yo es que siempre lo escucho como pentagrama. Bueno, Algo así, un pentagrama, pentagrama es... lo de la sí, música, las sí, la la la sí, la cinco sí, rayas. Sí, las cinco rayas de la música en clave sol, pero No, y en, cabla... bueno, en clave sí, de... de la que sea. Vale, vale, ha dicho cinco rayas, más o menos. Sí, sí, eso es Charlie Sin <risa> sí, oh, me está poseyendo José Flipa. Sí, hombre, un pentagrama que para Charlie Sin, o sea, cinco rayas que para Charlie Sin es lo que él se conoce como desayuno Entrenamiento matutino Sí, para empezar el día Pues el caso que tiene este pentáculo hecho en el escote así que imaginaros lo que es quedarse al sol, tomar el sol con este bikini y cuando te lo quieres tiene una bonita estrella invertida en el pecho que como look satánico Mola, mola. Eso sale por la noche aquí mm. en cuya... Vamos. Y te crucifican por hereje. Pero seguro es que, pensándolo bien, tú te acercas a una chavala, así, una gemelonga bótica que dice te voy a regalar un pentáculo en el pecho y te pega una <risa> clase de guanta Y a que encima <risa> mía no se caga nadie. La, se lo he dado errores es que a tu casa. Vale que sea una estrella guay de cinco puntas, pero es que suena mal, tío. Pero vamos a ver, si dices pentaculo... Pues sí, si dices pentáculo no suena tan mal La tilde Siempre es importante la tilde Bueno, pues el caso es que Pasamos a otra noticia Interesantísima Y es que Nathan Fielder Se está convirtiendo en el gran Experimentador social de las redes sociales Aunque sea un poco Redundante Y es que resulta que este tío ha propuesto como un experimento social, a través de su Twitter dice, mandar a tu novia un mensaje que ponga, no he sido totalmente honesto contigo y quedarte callado durante una hora. No responder al mensaje ni cogerle el teléfono ni nada. Y dejar que la que la imaginación haga el resto. Es una tortura muy chunga, ¿eh? Sí, sí. No, hay torturas peores. ¿eh? Y frases peores. ¿eh? Sí, porque este tío este tal fielder ya se hizo famoso por una, no sé si lo habréis visto por ahí, por Twitter por algún sitio, que consiste en mandarle a tus padres la frase, ¿tienes dos gramos por 20 dólares? y luego, hasta seguir decir perdona, el mensaje no era para ti así, así de claro le mando yo eso a mi madre, y además de que no sabe leer no sabe utilizar eso en móvil pero me sube dos gramos de harina pero con, pero con esto no te hace una amiga, hijo mío Vale, el caso es que yo he visto por ahí alguna respuesta de este experimento que hizo anteriormente y la verdad es que son des pff, desternillantes. Ve algunos padres que se lo toman con humor, lo dice hijo mío, o sea, está el típico que va hijo mío, te estás drogando, o otro que, hijo mío, ya vas drogado. <risa> <risa> que la diferencia entre los padres es que se asusta y los que y la, y los que ya lo asumen. Los que pasan con la amenaza, y hay algunos que hasta están los padres trolls. <risa> que también he visto respuestas trollísimas por parte de, de los padres. Pues bueno, así que yo creo que como experimento puede ser interesante. ¿eh? Más que Magratino te vale ya tan pillado. Sí, ya tú ya no puedes no puedes hacerlo por aquí. Pero bueno, me resulta eso curioso. Y bueno, ya que alguien tiene alguna noticia que comentar. Sí, sí, tengo varias. Venga. La primera eh ya que estamos en el tema de vago, <risa> pues hay eh, se ha inventado una pajita, entre paréntesis viene que bien, pone que viene con vaso también. Te refieres la... a una cañita, ¿no? Sí, una cañita, pajita sí. de toda la vida. Sí, de no de... seamos finos, una pajita. De las que se chupan. Sí. <risa> Eso ya no es una pajita. Eso ya tiene otro nombre. Vale, sí, pero... sí Pero que tiene un soporte para dejar el iPhone. O sea, tú tienes tu vaso, estás bebiendo y tienes tu iPhone <risa> puesto delante. <risa> sí, lo he visto también cuando estamos aquí buscando ahora... Pero por Dios es que yo, yo, yo, ya con lo de soporte con la burguesa creo que teníamos bastante soporte ah, vale. por hoy y la foto se ve un tío como en un acto multiregionario y so sujetando el vaso con una cara de hostias qué invento! y el iphone puesto y siendo criatura pero es que no puedes tener el móvil en una mano y mientras con la otra piensa que, que son americanos y sí, además sé. piensa cuánto tiempo va a tener esta, que va a tener la pajita en la boca va a estar chupando ahí oye que por mucho el vaso de un litro y eso sí, es, sí. se puede eso. son dos sorbos y son como mucho orvos. te va a beber dos litros y como mucho sí sí o sea hombre lo bueno es que eso te va a dar ganas de mear y entonces ya tiene ya lleva el móvil para cuando pa cuando vaya al servicio ¿También? a me entonces echa te... la, la al langgri ver Sí, también tiene que pues, tu soporte uno al lo mejor el soporte de la pajita si la tiene un poco estrecha no mm. se pueda cobrar. No. María Rosa, no. ya está, ya ha superado sí. el límite, cáscale. Sí. Ha, está columpiándose y... Ale. Ale, bien. Pero lo que sí demanda un soporte para la rodilla. ¿Por qué? Pa cuando sí. estoy sentado en vale, la para, para, del para que señor no se Roca. te duerma, para que no se te duerma la pierna. Hombre, paso sería alguna algún cacharro de gimnasia para estar ejercitando las piernas mientras, el problema es que como lo no, no. quiero doble y quieta, me se, refiero se para duerme. apoyar el móvil en la rodilla. Ya mm. que estamos en plan vago ay María Rosa, cáscale. <risa> Otra vez. Oh. Esa ha dolido. La no. siguiente noticia, <risa> cambio de tema. y es una... Seguro, fijo. Sí. No, no, sí, esta también tiene que ver con tazas, vale. Pero que esta ya sí es una... Y seguro ens... que de sexo. No, esta ya sí en serio, de cómo coño no se le ha ocurrido a nadie antes. Y es una taza antigoteo. O sea, tú cuando pegas sorbo, la típica gota que siempre se va al culo y cuando deja la taza se deja la marca redonda. ¿Sí? Pues esta taza tiene un pequeño surco hacia la mitad y cuando la gota escurre se queda metida en el surco. Y es simplemente un surco, simple. Hacerle una hendidura alrededor de la taza. Oye, yo tengo una taza así. Tu guavoy. Hace muchísimo tiempo. Pues esto lo ponen como novedad. Esa gente es que y no el... conoce a Agustín. Y el tío ese, por qué o tú, ¿por qué no la patentaste? Hombre, yo qué sé, tío, me la vendieron así Lleva varias rajitas varias, varias así circulares Dándole al este Tiene varias Y yo nunca, yo suponía que era decoración De un sistema antigoteo ah, Curioso A lo mejor el que lo inventó también creía que era decoración <risa> Puede saber que este sea el primero que la haya hecho en con conciencia Y ese va mira. a ser el que salga rico y no tú Sí O que te vendió la taza Sí Porque te la vende como una taza decorativa, no antigoteo que no es lo mismo. Hombre, no me con que una no. taza para beber café. Vale. Otra noticia. Eh, está creo que se dijo aquí, pero como no estoy seguro, pues la vuelvo a decir. O si sea, acaso se ha dicho sí. eh. Y es que se venden, salen de baño. Son las típicas salas azules que se le echan. La no, me lo diga. Sí. no me lo digas. Espérate. ¿De eh, Breaking Bad. Sí. <ríe> como la metanfetamina de Breaking Bad. Sí, sí, sí. <ríe> con el mismo sobre y todo. Y pone... Por eso, Batting Bat. bat. <ríe> Por cierto, Bebe. ha salido un tráiler de un videojuego, el nuevo de Bungie, ya sabes, los creadores de Halo, cómo se llama, Destiny, ¿no? Destiny. ¿Habéis visto el tráiler? Pues resulta que el, el narrador de la historia del tráiler, que está muy muy bien, el, el, el nombre es que no me acuerdo el nombre, pero el, el apellido es Espósito, el actor, bueno, Gus Fring en, en Breaking Bad. Y yo viendo el, el anuncio yo viendo el tráiler digo bueno si lo anuncia este tío que van a regalar aquí un gramo de, de, de meta azul digo aunque sea un menú descuento los pollos hermanos sería claro es que tuve al señor gu spring jefazo de los pollos hermanos y dice, aquí aquí aquí aquí hay tema aquí temas si es que se nota en cuánto daño no ha hecho breaking bad pues a mí me lo va a empezar a hacer en breve he encontrado una página que no sé si debería pero en fin Ya que no nos escucha apenas nadie. No nos escucha nadie. Y los que no escuchan, tomad buena nota. He descubierto una página que se llama Nube de Polvo, en el que te enlaza a copias de seguridad vía Mega. Todo vía Mega. Y es una maravilla. En una tarde, cinco temporadas de Breaking Bad. Cuánta copia de seguridad junta, ¿eh? Así la gustó. Y aparece en mi disco duro. Vale, pues eso. Breaking Bad era... 3 o 11 de agosto o algo así me parece Cuando empezaba la nueva temporada, ¿no? No, no, no sé la fecha exacta tampoco Sí, pero al final, o sea, iba a ser para junio Y al final va a ser para, para agosto eh, Creo que es lo que tengo entendido Bueno, pues deseando estamos Que llegue ya la última El desenlace, o digamos, no la última temporada Sino la segunda mitad de la última temporada Porque nos la dejaron no, cortada ¿Esa es la quinta? ¿Qué? ¿O la sexta? Eh, en, teoría, en teoría es la sexta Pero es quinta, porque la quinta la han hecho un pelín más larga, o sea, en vez de ser de, de 13 episodios como las demás. No, la primera es de siete, tío. Sí, la primera es más corta, pero porque les pillo cuando la huelga de guionistas de, de, de Hollywood, porque como son muchas series, tienen esa temporada mucho más corta. Pero luego las, las temporadas eran de trece episodios, según tengo, creo recordar. Y la última decidieron hacer 16 episodios, partirlos en ocho y ocho. O sea, se grabó todas del tirón Como una sola temporada y se partió en dos Que se ha hecho el verano pasado Y la, en la última parte que está que está al caer Así como otra serie que acaba empieza dentro de poco la de última temporada En temporada es Dexter Que está también a punto de, de acabar Me encanta a, ese tío A punto de caramelo Pues también tenemos el hace a la vuelta de la esquina Bueno, entonces volvemos, Pasamos ya al tema de la Xbox, Juan Me queda una noticia Ah, te a queda ver. una noticia, vale, vale Ya vi otra Ah, vale Iba de teta Ven, entonces sí, Ch sí Maga calla, sí. María Rosa <ríe> empieza Sí Bueno Lo importante, lo, lo, o sea, lo primero es lo primero Por orden pues, de importancia Os voy a tener que despedir de una estética de Juego de Tronos ¿Qué dice loca? Sí, porque par parece ahí el rumor Que lo difundió una chaplin, una de las actrices sí. Talisa Eh, que al parecer una actriz que enseñó bastante la estética en la primera temporada Se está negando a enseñarlas más Sí Y ¿Quién? una es una de las protagonistas, no se ha dicho el nombre, pero bueno Se puede imaginar no. ya que es de ver, ¿qué? Mm, no exactamente, yo según están diciendo, se rumorea que es la de... Osa No, o sea no, porque Osa no ha enseñado tampoco... Mm, se ve que también puso objeciones en su tiempo Vale, Osa, que por si no sabéis, la actriz española Sí Igual que Ona Chaplin Que es la hija de Geraldine, de Geraldine Chaplin Y a la vez nieta de Charles Chaplin También es española No, se rumorea que, que había sido Una de las que de las concubinas de Meñique Y que es la que, atención, spoiler Se ve clavada por las flechas de De Joffrey Esa era mi puta favorita Vale, ¿Te pues... ¿Te refieres a la que vino de Invernalia? Sí. Sí. La que enseña todo el potorro. Varios veces. Pues sí, esa al parecer dicen que, que se trataba de esa y que por eso la han sacado de la serie. Es lo que yo he escuchado. Vamos a ver, si te dan un papel de prostituta, y al principio era incluso en un nivel más bajo de prostituta... Que menos que enseñar las tácticas todo el rato. Sí, hombre, yo creo que lo de Daenerys... Si Daenerys cuando cogió el papel sabía lo que se enfrentaba y si debería haber leído los libros y saber que Daenerys de, guarr de guarrilla tiene un rato. Así que es normal que... El... En su caso los desnudos si sí son si sí son por, por requisito del guión, no son gratuitos. Oye, una cosa. ¿me he, de... eh, me he encontrado la copia de seguridad de los ocho primeros episodios de Juego de Tronos en un formato MKI. Sí, es un, una calidad brutal, lo único que el VLC me lo para 2 gigas por cada capítulo. Vale, debe ser al mejor un nuevo contenedor porque por el nombre tiene suena matrosca. Ese tipo de sí, me suena matrosca, pero no no sé no, o si sea, es que es una nueva versión de matrosca. Eso es lo que yo me refiero. No, bueno, porque matrosca solo he pesado un cojón y Sí, bueno, y... al final acabó es un contenedor, es como sí. MP4, o sea, no tiene nada, o sea, matrosca en sí no es un formato, es un contenedor. Sí, sí, es un contenedor, pero que tiene suele tener buena calidad y solo no. empezar bastante. Cualquier pues gente sí. de calidad va de do... pesar pesa 2 gigas cada episodio. Sí, pues eso ya es calidad y, yo, y una Ray. calidad brutal, pero brutal. Claro, un HD bien bien ripeado. Pues entonces yo creo que a lo mejor es una, una revisión del Matroska del contenedor. ¿Y eso con qué se ve? Pues búscate Ojo. búscate información, busca la extensión y te dirán y te dirán que Yo el Matroska siempre lo abierto con eh, VLC. VLC. Es que me va a tirar me tironea. Ah, oh, porque a lo mejor necesita yo que sepa para renderizarlo mejor. Sí, pero que te, que, te, que, te, que te va así. mal en la tablet o en el ordenador? Sí, en el ordenador. no bueno, pues no sé, no debería... No sé, habría que mirarlo. Bueno, bueno. entonces, Magus, tu noticia. Una noticia seria. Y es que el 8 de mayo de este mes, al cantante de Asilei Digin, ¿Sí? lo han acusado de asesinato. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Lo han acusado de asesinar a su mujer, pero indirectamente. Como es o sea, eso, contratando a un sicario para que ah, él, vale, él no bueno. se lleve las culpas. Vale. Y la riña empezó porque supuestamente se iban a divorciar y él se negó a firmar el, el divorcio. Así que mejor viudo que divorciado. Pues eso habrá pensado el tipillo. El cual vale, la... machoca ma bastante porque es un grupo que personalmente me encanta. Además de corte cristiano Ellos son de sí, sí. Hacen, hacen metal o Son sea, metal core Pero de temática cristiana eh, Y eso otra cosa Que son cristianos Sí, sí Es que son cristianos O sea, supuestamente ellos son puro Y, y respeta la vida y, y Sí, se los follan, tal y cual. Y se los follan para tener hijos Y sí, esas cosas Y después del matrimonio Hacen sí. el amor Hacen el amor Vale, sí Hacen el amor el amortiguador Vamos Amigos, el amor no existe Son los padres Exactamente <risa> pequeño, pequeño spoiler Bueno, entonces sí, Ahora sí Hablemos de la Xbox juan Y es que señores Si no sabéis Por fin Microsoft Ha revelado su nueva consola Consola entre Entre paréntesis O entre interrogaciones ¿Cómo la catalogamos? Porque sí Es una videoconsola Sin sí. duda A mí me parece más Un laptop de VHS Como el que yo tenía Cuando era pequeño Sí Pero <risa> Tiene toda la pinta Hombre, sí. se, se parece más a un beta Que un, v, que sí, un VHS Sí, sí, sí Eso, sí, es, beta. Sí, sí. El Eso beta, es beta El VHS ya lo sacaron Con los cantos redondeados estos es cuadrado. Sí, sí Se parece más bien a, a un beta Esto lo tiras de canto Y te hace daño Y es que Los de Microsoft Reinventando el concepto De matemática A su primera consola Le pusieron nada A la segunda Le pusieron 360 Y a la tercera Le ponen 1 no o sé, sea, yo creo que en, en Microsoft que lo enseña, el que enseñó matemáticas fue el mismo que enseñó al lado de los serranos sí, sí, Lo de uno más uno son siete, yo creo que van por ahí los tiros porque, la, oye, lo de contar no la llevan bien Es que Fran Perea fue el fichaje último de Microsoft Lo mismo, Microsoft ha reciclado alguno de sus programadores del Windows Y ha utilizado al que programó la, los, la cuenta de tiempo de lo que queda para un proceso Este archivo, archivo se pasará en 15 minutos, no, en 30 minutos, no, 2 minutos 4 ah, no, horas, cuatro. 15 segundos Ya te lo he pasado <risa> sí Hombre, la verdad es que eso es... Sí, podría explicarlo, pero bueno, no, no van por ahí los tiros El caso es que el nombre hace referencia a lo que Microsoft quiere hacer sino eh, Como un centro multimedia cosa que ya las consolas eran Porque todas nos permiten ver películas, escuchar música Ya está última navegar por internet y otros servicios Pero Microsoft ha querido ir más allá y quiere hacer un centro en el que el salón, o sea, sea la, la Xbox One sea el centro del salón, donde todo pasa a través de ella. Eh, así podemos ver que en la conferencia de presentación se mencionó más veces la palabra televisión que la, que la palabra videojuego, eso indica mucho. ¿Y qué tenemos en la consola? Pues podemos decir que una, una arquitectura muy parecida a la PlayStation 4, un pelín por debajo, o sea, muy muy parecida pero limitada en, en ciertos aspectos como núcleo de la gráfica, la RAM pasa a ser de la misma capacidad, la misma cantidad, pero es de una es de una velocidad sustancialmente inferior y cositas así. Y particularidad Kinect, tiene que estar, o sea, Kinect tiene que estar sí, sí o sí, sí conectado, va a ser lo que te ordene todo, es más Kinect te va a controlar todo por los comandos de voz, hace mucho hincapié en, en la capacidad de saltar entre televisión, consola, redes sociales, todo o sea todo está integrado, que es la, el principal elemento, y bueno, videojuegos, que es lo que a nosotros nos interesa, se vio poco, poca cosa. se vio poca cosa tirando a, a casi ninguna, eso sí, un Call of Duty nuevo, ¡sorpresón! Yo te estoy diciendo esto, yo creo que nos toman por tontos, vamos a ver, esta gente ha dicho, tenemos que sacar consolas nuevas Vale, porque ya está ya llevan un tiempecito que hay que sacar nuevas, ¿no? Llevan el ciclo más largo de toda la historia de, de consolas. Por eso. Amo, pero vamos a sacar. ¿Qué vamos a sacar? No tengo ni puta idea, pero yo la voy a ir presentando por lo que pueda pasar. No, no. Si el caso es que está claro que Microsoft tiene muy claro lo que quiere hacer. Y es que mmm, es una consola no centrada en los videojuegos. Sino ellos quieren atacar mucho a ese mercado más casual. a ese quieren, Ellos quieren convertir como... El nuevo, el nuevo reproductor el, o el nuevo electrodoméstico para todas las casas y sobre todo el electrodoméstico, el electrodoméstico de Estados Unidos. O sea, eh, se vio porque muchos de los intentos que van a hacer um, o muchos de los servicios están orientados a, a, a la, al público norteamericano. Por ejemplo, tener un, un, un acuerdo en exclusiva con la NFL, con la Liga Nacional de Fútbol Americano, para ver los partidos así como la elaboración de, de series o sea, se vio que halo va a tener su propia serie de televisión uno de los videojuegos que presentaron quantum break fue de los de los tres de los tres o cuatro juegos que presentaron que no fueron más y del que se vio solamente una imagen de supuestamente in game y el resto era imagen real porque va a ser una serie que, que vaya videojuego y serie de televisión Sí. sí o sea, se vieron con actores, se va a presentar, eh, pero que no es la eso no es nuevo, o sea, ahora mismo se está echando Defiance, una serie que está echando el canal SkyFi que está relacionada con, el, con un videojuego, con un MMO, un MMO que se llama igualmente, salió hace un par de meses y la serie también lleva desde el mes de, desde el mes pasado así emitiéndose. Bueno, el caso es que el juego Quantum Break tiene un tufazo A mí me, a mí me pega un tufazo a Fringe Brutal ¿Sí? sí, porque se ve la imagen del juego es Como un barco Como teletransportándose unos metro más adelante y Destrozando un un, un un puente Pasando por debajo de un puente Un barco llevándose todo por delante O sea, como una especie de salto dimensional Muy ¿Sí? a lo fringe, muy fringe Hablando claramente, muy Fringe Así que Y va a tener su propia serie de televisión Oye en, no sí. está mal, no está mal, mola Sí, dime Yo lo que estoy pensando es que lo del kinés enchufado Entonces cuando, eso va a ser como un ordenador Como un media center Sí Como un media center Con comandos de voz, videojuego etcétera ¿no? Sí, interfaz táctil para hacer cosas Así que tú puedes llegar, pasar del juego o tal Haciéndole un simple gesto sí, de brazo Sí, pero eso ya lo hace el kinés Sí, vale, pues dicen que es capaz de reconocer los dedos Y cosas así Hombre, el kinés de una versión mejorada <risa> Y se le saca el dedo corazón, te lo pixela Como es Estados Unidos, y eso es un oh, sí, no, motivo segurísimo. de censura. Entonces, si tú quieras ver porno, directamente dices teta, y se va tu carpetica del porno. O no, toca la zambomba un rato hacia el aire. Y ya te pone algo apropiado para sí. el Re tema. Recomendación del día. No, lo malo es que empieza a hacer así, meneando, yo que sé, un batido, y directamente salgo de peli porno. Y tú, coño, ¿qué pasa aquí? Tío, pues ya que estoy, no la quito, ya la veo. Sí. Sí. Para claro. Imagínate que tienes visitas. Pues, coño... Entonces quedas como un gran anfitrión Exactamente Yo lo, lo que pensé respecto a lo que comentabas de, de la integración con, con el, las ligas deportivas Con la NFL, con la NBA Hay un momento en el que está el tipillo viendo la tele Y entras hace un gesto con la mano Y le salen la estadística de los jugadores sí. Yo pienso, si eso se hace en España ¿te, ¿Te sacan los nominados de gran hermano? Sí, hombre, lo que quedó claro o sea, Esa estadística precisamente son para juegos como, como el comunio y todo esto de la para llevar el seguimiento de, de tu liga fantástica y cosas así. O sea, es un rollo, como dices, todo muy integrado todo a través de la consola. ¿Inconvenientes que tiene eso? Pues realmente que sí si hemos dicho que técnicamente va un poco más más justita el sistema se, se rumorea que el sistema operativo se va a comer 3 de los 8 GB de RAM, nada más que en toda en toda esta integración. Los videojuegos los van a presentar, dicen que ahora en el E3, que está al caer a la vuelta de la esquina, la semana que viene. Si no me equivoco, mmm, no. Sí, semana que viene o la otra. Estamos mínimo dos semanas. Sí, no me acuerdo exactamente. Creo que al principio, pero... de no esta semana que viene, sino la siguiente, a principio. Me parece que el lunes, martes y miércoles bueno, o algo sé, así. Sí. Me suena a que es sobre 8, 8 9, 10 de, de junio. Dice que ahí van a ser donde presenten los juegos, que tienen más de 15 exclusivas. Muchas sagas clásicas de... Bueno, presentaron un Forza. Eso está claro. Y bueno, lo que hay... Hay sobre todo, como dicen, mucha polémica por este uso del Kinect. Que dicen que puede ser un poco invasivo en cuanto a la privacidad. No se puede apagar nunca. No se puede apagar nunca porque si no la consola no funciona. Hombre, estamos pensando a lo mejor en la opción de castigarlo de cara a la pared. También, también le dice hombre Aunque el micrófono está encendido igualmente. ¿eh? Sí, eso, lo del Kinect es un... Es, hay, un HAL, hay, es un HAL 9000, da un mal rollo de la hostia. Hay un pequeño problema, es que tú tienes que desactivar. Es decir, tú ahora en la 360 tienes que decirle que ni se enchufe ni eso, que solamente se enchufe cuando tú le digas. Porque si no, tú estás jugando, por ejemplo, al Pro y resulta que te sale el, que te sale esto, que te va escuchando lo que dicen los otros y tú vas escuchando a... y los otros te están escuchando a ti sí Eso, no... Eso por ejemplo hubo una noticia muy curiosa Y es que durante la presentación hubo gente que estaba viendo la, la presentación de la nueva Xbox desde su propia Xbox eh, Y a esa Xbox te han un kinés Entonces sí. a las órdenes que decía el tío, el que estaba pre presentando la conferencia Respondía el kinés de, que, de la consola de, del, del tío que estaba viendo la, <risa> la conferencia Entonces se le salía de la conferencia, se le apagaba la, la consola Desde Autodestrucción sí. Y al día siguiente 15 millones de nuevas consolas pedidas Tela Bueno, aunque la polémica que más fuerte que hay Se está, sobre todo, se ha desatado a través de, a raíz de la segunda mano sí. Que es lo que no ha quedado claro Porque al parecer se van a convertir en... O sea, Xbox One va a ser una consola un tanto restrictiva A la hora de la licencia de juego y de muchas otras cosas O sea, sobre todo, por ejemplo... Te obliga a conectarte una vez cada 24 horas Te obliga a instalar los juegos sí o sí O sea, el disco es simplemente un mero soporte O sea, que lo que va a importar va a ser la, la licencia eh, No va a ser fácil transferir la, la licencia Se rumorea que para vender ese juego... O sea, bueno, se rumorea Ha habido rumores desde Microsoft Lo han desmentido pero tampoco han dicho exactamente qué O sea, está todavía muy en el aire Pese a que se van a cargar mucho eh, O más que cargarse el mercado de segunda mano Van a intentar meter tajada ¿Cómo? Pues que la consola, los juegos van a ser licencia van a, En vez de venderte el juego te van a vender un servicio Y tú no compras un juego, compras una licencia de juego Por lo cual mmm, tú vas a tener tu juego, tú lo vas en, en tu consola Sí o sí, obligatoriamente Ese juego no podrás prestárselo a nadie Puesto que está ligado a tu cuenta de usuario Como si fuesen los juego ahora mismo del Playstation Del Equivalry Arcade o del Playstation Network En el caso que tú quieras vender el juego Pues tienes que llevarlo a una tienda Que supuestamente volverá a, a, da, a dar esa, esa licencia de juego por libre Y quien la compre tendrá que comprar el juego Y por otro lado pagar una licencia de activación Dicen que el precio va a ser muy muy muy parecido al precio original del juego Si, sí, le van a pegar un buen bocado al mercado de segunda mano Señores piratas Pero yo la plaza que tengo es que dijeron que parte del sistema operativo estaba basado en Windows 8 o yo puedo hacer desde Windows se piratea o algo. A ver si puede, a ver si se puede quebrar. Pero eso entonces va a ser muy restrictivo. Desde Microsoft ya no han, no lo han dicho porque le ha caído la del pulpo, que o sea, tiene una mala fama tremenda. Eh desde so a ver, Sony dijeron que no iban a poner ningún tipo de restricción, ahora ha empezado a salir unos rumores de que Sony también podría subirse al carro. A eso se ha sumado que Microsoft, digo Microsoft no, Electronic Arts ha quitado el pase online, o sea, hace una semana anunció que quitaba el pase online en su juego nuevo y hoy ha anunciado que lo va a hacer también de forma retroactiva. A todos los juegos que hasta ahora requerían pase online para poder conectarse a internet, ahora no hace falta. O sea, directamente a los que compren los juegos nuevos no se lo van a requerir y a los juegos que si sí se lo requiera van a dar los códigos de forma gratuita. Entonces se vio un, como un buen paso Ucéase, de... Que yo puedo jugar a mi FIFA X En mi 360 Los compras de segunda mano sí. Y no puedes conectarlo, ¿verdad? No. Pues a partir de ahora sí va a poder hacerlo Me gusta la política de... Sí, pero es? es porque ahora mismo ese, Este sistema de, de... Un DRM al final y al cabo Un Digital Rights Management O sea, un sistema de gestión de derechos de autor Ya va a ser la propia Microsoft La que se está comiendo el marrón de, de gestionarlo No se sabe si Sony que lo hará En un principio han dicho que no O tampoco han dicho claro y, y veremos cómo se presenta la cosa Bueno, al menos ya Lo que sí dijeron Es que no iba a tener que estar conectada A, a internet sí o sí para que No funcionara. constante Pero una vez cada 24 horas Precisamente para para verificar esa Para verificar si todo está en orden Es decir, si, tú el juego, si tu licencia de juego Sigue en activa y todas las cosas a mí la verdad es que no me gusta Porque al fin y al cabo dicen un sistema bastante restrictivo? Sí Dicen que la solución es el PC Steam sigue siendo bastante restrictivo en ese aspecto O sea, funciona igual que Steam O sea, tú tienes tu cuenta de Steam Tu juego ligado a Steam Y todo lo demás Pero bueno, Steam tiene una ventaja Los precios O sea, se tiene menos libertad Pero dice vale, es que al precio que compras un juego Te da igual no poder no poder revenderlo Pero es que bueno eso de eso se trata, de que no lo revendes porque al precio que tiene esa colección de juegos lo, lo, te lo guardas, pero gastarte 70 pavos en un juego que te lo va a, lo va a acabar en 5 días en 5 días, alguno en 5 horas, horas en 5 horas y que y que alguno no tenga ni rejugabilidad ni nada y se te quede en la, la estantería, no te conviene pero entonces si no te lo van a poder comprar o, o mismo ya lo que se suele decir misma es, mira tú si quieres regalar tu juego, no préstalo regalarlo o dárselo a alguien no puedes Porque es, están ligados a tu cuenta y eso es lo que tiene que... Se está desviando, los juegos se están convirtiendo en servicio en, Ya no un juego, un servicio y tú lo que tienes no es un, no una propiedad Tú tienes una licencia de uso Así que la cosa está pintando bastante fea Y a Xbox One le están cayendo bastante porque van a pecho descubierto Han dicho, mira, estas son otras políticas Pero bueno, también fue fueron en un principio así con el juego... Con el online de pago que todo el mundo se ha hecho encima y al final todo el mundo traga, ha pasado por el aro y pagan su suscripción al, al Live cuando hay opciones gratuitas por ejemplo Sony yo me, yo me, eh, mira, en esta generación me pasó, yo me, me estuve planteando si comprar una 360 o una Playstation 3 y al final, o sea, vi todas estas cosas y yo me decanté por la Playstation 3, precisamente por ese por online gratuito por algunas otras más cosas Yo en esta en esta generación que viene, si la cosa no cambia, si sigue tal y como está, yo lo tengo más que claro Que yo creo que Xbox no está haciendo ninguna... Yo lo tengo clarísimo Playstation 3 ¿La 3? ¿O la 4? No, no, no, no la 3, la, la 3, 3. La 3. No lo tengo yo que exprimir todavía Hombre, la 3. sí, todavía le queda mucho a esta generación Bueno, entonces, lo he dicho, tenemos el tenemos los l 3 a la vuelta de la esquina y es donde se van a ver los juegos Donde Playstation 4 se va a mostrar al fin Porque de momento ha asomado la patita El día antes de la presentación dejaron caer un teaser tráiler de Que se veía un poco de refilón Se ha visto de, de momento la forma definitiva Pero ya lo se ven diciendo Eh, que estamos aquí Sí, que Sony, eh, <coughs> Sony cuando la conferencia de Microsoft La, la lió un poco <risa> Haciéndole la, la contrapublicidad Sí, sí, troleando como como debe ser Así que veremos si dan más detalles de las consolas Que supongo que sí deben, deben de darlos Porque las tenemos aquí a final de año Estamos hablando de que no se sabe la fecha Esa está, pero se está rumoreando Que se que Será en octubre Porque dicen que quieren aprovechar el, el Black Friday Que para el que no lo sepa hey, Cuidado ¿Cuántas veces tengo dicho que los móviles se ponen en silencio Cuando estamos en la radio? Mira que estaba hablando os pues lo tengo dicho que los móviles en silencio El Black Friday es un... El día es el viernes después de, el, el día después de la acción de gracia En Estados Unidos y es un día en el que todas las tiendas hacen unas rebajas brutales. Rebaja a lo mejor del 70 y 80% en, en casi todos los productos. Ese día eh, para que para que a, os hagáis una idea, el año pasado vendieron 750.000 Xbox solamente ese día. Cuando el ritmo de venta normal creo que son unos 100 120 130.000 mensuales. O sea, lo que un mes normalmente habes unos 120, pues ese día vendieron casi un millón, de, o sea, 3/4 de millón de consola ese propio día. Entonces está diciendo que si ese día, que normalmente los productos no llevan IVA ni nada, o sea, un día de oferta a lo bestia, que es cuando la gente aprovecha para las compras navideñas en vez de esperar más tarde, compran este día, que suele ser en, en noviembre, pues dicen que quieren tener las consolas disponibles para ese día. Porque sería una chuchón brutal. Y me parece bien. Y es muy tentador. Sí, bastante. Pues el caso es que eso, que las tenemos a la vuelta de la esquina y veremos. Ya ahora vamos informando de todo lo que diga Así que hasta aquí van las noticias, ¿no? Yo creo que van bien por hoy Coño, bien Coño, pues el programa de noticias Bueno, sí, que, sí. que directamente pongo la de Sé lo que hiciste y rapidico, ¿eh? Venga Espérate, que aquí voy sé lo que hiciste la última semana o en este caso casi el último mes en que hemos gastado el tiempo, así que Mager, tú por tu parte, pues aparte está muy enganchado al Minecraft del cual no ha conseguido salir aún. Sí, ya lo, ya le dijiste en el último programa que estaba a eh, estaba adentrándote sí. en Minecraft hacia lo tonto. Pues muy triste porque no he salido del Minecraft. Ahora estoy intentando recordar algo, pero no, solo veo cubo y cubo y cubo. ¿Ves? y luego sé y luego se ría de los que nos enganchamos al vuelo warcraft yo no me he ruido de eso nunca solo he dicho que no me gustaba el juego <risa> vale. es raro no te gusta eso te gusta bola de dragón pero es que la encima... película Evolution. La pe... Evolution Es que encima es que llevo dos partidas por delante una que mi mundo pequeño y solitario y otra en el que voy a medias con maría rosa vale pero... y qué estáis construyendo Pues en el mío yo tengo una torre que llega mucha más harta que las nubes, dos minas que te cagas feas de grandes y tropecientas mil cosas. Dios. Yo es que un juego en el que no puedes conquistar el mundo porque ya lo tienes, no tiene gracia. Eh, que tampoco esto es regalado, eh. Que... Sí, entonces los bichos verdes, los creepers. Sí, que eso se empieza a llenar de bichos por todos lados y joden bastante. yo de Esto de que tiene un mundo con María Rosa y después tuyo, tú, tú no estarás en el mundo onírico, tú no estarás como en origen. En un, Hostia, un en un sueño dentro de un sueño, un sueño dentro de un Sí. Salta por la ventana, eso lo comprobamos. Mátate y así veremos si es un sueño o no. Sí, sí. <risa> Método de origen. Así que María Rosa, tú por tu parte qué? Pues me estoy haciendo una casica. <risa> Tengo una granja con pollo. O sea, estoy montando el farmil en el Minecraft. Sí. ¿Y aparte Minecraft hace algo más? Eh, me estoy empezando a leer Los Pirales de la Tierra Bastante bien Me ha gustado ¿Página? Eh, creo que voy por la 300 y algo Está empezando todavía No he sido capaz de pasar De la 258 ¿Y eso porque qué te sabes Ese número exacto? Pues porque las dos veces Lo dejé el libro en el libro En el mismo sitio Bueno y me he visto Una película Muy recomendable Extremadamente recomendable Que es Star Wars Episodio Sigma ¿Eso qué es? ¿Y? Es el doblaje de Star Wars español, doblaje español de cuña, pero tremendo. Es como la película de polla, polla de Polla, que era, era Troya doblada en sí, plan sí. en plan chunguísimo. En plan YouTube. Sí, sí, pues está lo mismo, pero genial. Vale, habrá habrá que buscar dónde la dónde ha encontrado eso. En el ordenador de Madre Vale, entonces si, si yo quisiera buscarlo en qué en qué, eh, en, par, en qué parte de oscura de internet me tengo que meter. ¿En super, película Jonqui estaba. Sí. De hecho vale. los creadores que son Ah, no me acuerdo como era, ¿Cómo era? Trollafin La suelen subir a todos los servidores de descarga y tú, vale, Te vale, pone vale. muchas facilidades Vale, vale Que recuerdo esta, esta que era de la Warner Century Fox O sea la de polla que eran sí, sí. dobladores Hicieron la trilogía de Matrix y luego hicieron polla eh, eh, O sea, esa era difícil de conseguir Esta, esta pone más facilidades, ¿no? Vale Ah, se me olvidaba, habéis visto la película de Drive Ya al fin ¿Ah, sí? sí y, que me ha encantado. Y, ¡Wow! ¡Qué maravilla de peliculón! A mí no me llenó. A mí me encantó. A mí me esperaba un poco... Vale, que sí, que la parte tiene todo eso... El encanto de la fotografía, el ritmo y tal... A mí me aburrió. O sea, a mí no me acabó. En cambio, esa misma esencia es Hotline Miami. Y ya visto tú que el juegazo... Sí, sí, sí. Entonces, no sé, a mí Ryan Gosling con esa cara de, no sé... De mosquita muerta. De... Sí, de mosquita ah. muerta de... y de palo, o sea, si, si no sí, no sí. cambia la cara en toda la, en toda la maldita peli Sí, sí, sí, podía pasar de doble en, eh, en Crepúsculo, si es que no, tiene la misma cara Sí, sí, eh. entonces ya te digo, Drive es gente que la considera una obra de arte Otros dicen que un timo a mí me dejó que ni fu ni fa o sea, wow, A mí me ha, me yo ha encantado Yo entiendo que decir, vale, pero no me no sé qué me esperaba al Si alguien la, había, la, la habían catalogado por ahí como de fan de Furious para gafa pasta Era una definición de Drive Pues el mismo director y Ryan Goldin están preparando otra peli por el estilo. Está anunciada desde hace poco, sé que va a ser muy muy muy por el estilo de Drive. Así que bueno. a ver lo que dirán el nombre del director, pues que no me acuerdo, además un nombre raro, o sea, el tío armenio tiene tiene un apellido raro, de estos es complicado de cojones. Vale, pues Ángel Pues yo en este último mes me he pasado un juego de mierda que se llama bachillerato ya, me lo he pasado por fin. Sí, además con trofeos, ¿no? Con platino. Sí, sí, con sí. logros y... ¡Logro! Lo que yo te diga, ese de... lo habéis pasado los dos, Marietos y tú a la vez, ¿no? Yo, yo me... no cuenta, que Pero Nietzsche me ha judío. Joder, con Nietzsche de los... Esa fase... Por eso no esa, esa ha sido tu comentario en el Facebook. Hombre, por no te quejes y Ahora, ahora espera el Final Boss, conocido como Selectividad Efectivamente Porque yo solo jugué en la época de los 32 bits o sea, sí, sí. Yo... <risa> Imagínate, lo mío era de 16 A Agustín se la pasó en la época de los 16 bits Yo no me lo pasé en la época de la, de la Playstation 1 <risa> Todavía eh, Entonces, ¿algo más? Y sí, también, pues ya cuando acabé ya Quería jugar algo nuevo Y jugar al Dias 3 Online, que no lo había jugado online todavía Aunque al 2 y al 1 sí le di mucha caña en su tiempo Y también al GTA 4 no sé, Tenía ganas de, de coger el coche Y darme vueltas por la ciudad Y estaba ahí perdiendo el tiempo Bien, liando la parda, ¿no? Porque pasa hasta los GTA mm, Agustín, ¿tú por, tu, ¿tú por tu cuenta qué? Pues yo me por mi cuenta no he hecho gran cosa La verdad, he estado bastante para ello Lo único le he estado dando al Far Cry 2 así yo en mi buena En mi buena costumbre de empezar La, la saga al revés al revés Pues le estoy dando al Far Cry 2 Me gusta me gusta, me gusta. Sí, sí. Es, es otra filosofía entera Pero está tremendísimo sí, sí, sí. Al principio te cuesta un poco adaptarte En cuanto el Far Cry 3 está muy mejorado En cuanto a la, a la matabilidad sí. A la matabilidad Y todo esto, pero mola eso de cogerte tu G Ir por, por la selva A todos de boya Atropellar lo que pillas Mola, mola, mola eso, Sigo con Bioshock en modo normal Se atraganta, ¿no? Joder, no estoy por empezarlo no en fácil Y... poco más, la verdad Es que he hecho... He visto Iron Man 3 He visto por fin The Amazing Spider-Man Ah, ¿y qué? Me gustó Tengo que reconocerlo, es la primera película de Spider-Man que me gusta Es que como hay tanta disparidad de opiniones con esa peli Ya digo, a mí me gustó a mí me Eso gustó. dije a José, lo convencí Hace poco también lo hablaban creo que fue con mi hermana Y dijo que ella no la había convencido o sea, que eso es una es que película un que Spiderman es un Pickerman diferente, es, es distinto. Un... Claro, yo y pues... la gente ya se ha hecho a la a Toby McWey y la trilogía de Sam Rimini y entonces aquí ya, ya le ese tío ese intragable, este todavía tiene un punto ahí de macarrilla que tiene su cosa. Y yo qué sé, y esto de Congreso de Guadalinfo, allí en Granada. Sí, y ya está. Ya está, no ha he hecho más cosas. No está mal. Pues yo por mi parte morir medasco bueno, pero eso, eso es otra historia <risa> Aparte de eso eh, acabé, fringe. Oh. acabé Fringe Le reventamos al final al resto de los oyentes del Mundo Mundial no. Ni se os ocurra Atravieso el cristal Tremenda, <risa> la también, ¿no? tremendísima No, pero quiero empezar a verla Tremendísima, o sea, Fringe me ha, me ha encantado O sea, me ha dejado... Y sobre todo cuando al final coge y roba el caballo y se va con la otra <risa> Ahí, y, por, el, por medio de la playa En ese atardecer tan bonito Es increíble <risa> Sí, yo la verdad es que eh, es, es la última temporada no me la esperaba para nada. ¿A que no? Es que es un cambio total en la serie. Es ¿eh? como, como si empezara otra serie. Sí, eh, sin entrar en una spoiler, pero te lo comentaba al principio, es un día del futuro pasado. Que eso me ha, me ha dejado muy, muy muy inquieto eso. Pero genial. O sea, Fringe me ha parecido una genialidad de, de principio a fin Hablando que la gente dice, no, pues tal... Tal temporada es floja, es fuerte tal. Hay mucha gente que le gusta el principio Más procedimental Pero yo tengo a decir que lo fuerte de Fringe es cuando crea su propia O sea, cuando se convierte en serie sí. No en, en episodios caso a caso No, no, cuando la, cuando la historia va avanzando y Cuando y la loza, trama principal se come la serie Se come la serie, ahí es cuando Fringe se pone Brutal Así que me ha encantado He acabado Fringe, eh, he visto Californication Y me ha gustado Para que no sepas, una serie entre una comedia bastante bastante ácida sobre la vida de Hank Moody, un escritor fracasado, un tanto bohemio, y su vida en, Cali, en California, donde casi todo gira en torno al sexo. Vamos, que se zumba lo que pilla. Sí, pero aún así es un perdedor con carisma y gracioso, es una serie bastante buena. Y por la parte de videojuegos, eh, me he pasado Catherine. El juego me ha dejado... Catherine, Catherine. de la chica que vuelve sí, loco... Sí, sí, Ah, tengo... ¿Qué tal? Brutal. ¿Sí? Brutalísimo. Es un juego que... Porque son dos partes de juego. O sea, la parte de la historia, en la que avanza, y tenemos una especie de, no sé, una aventura gráfica, una especie como de simulador, una historia donde te dan varias opciones. Y la base de jugable del, del juego, que es un puzzle, un juego en el que tú tienes tu personaje y tiene que ir escalando. ¿Por una, unos niveles Compuestos por cubos Y tú tienes que subiendo por los cubos Porque resulta que el, el prota Que es un fracasado Está un poco quedado su vida Su novia empieza a presionarle Con que vamos a casarnos, deberíamos hacer algo Y este pues un poco, dice, pues, escalavera e Empieza, a se, agob, se agobia Y conoce a Catherine Que se llama igual que su novia que es lo que Una con K y otra con, con, con otra con C Y al parecer empieza una aventura O sea, se levanta una mañana Y está con Catherine Pero por la noche resulta que él le está teniendo pesadillas. Y la pesadilla en sí es este esta parte jugable. En la que es un limbo donde todo el mundo tiene aspecto de carnero. O sea, ovejas con cuernos. Y tu personaje va, pues eso ya va nada más que con unos calzoncillos, una almohada y unos cuernos enroscados. Entonces tiene que tiene que ir escalando porque quien muere en ese juego, muere en el mundo real. Entonces el juego la trama se desarrolla en este, su aventura amorosa con catherine que ya depende de tú era el propio que puede hacer que la aventura vaya más o tienes que tratar de cortarlo no lo corta de raíz sino que vas manteniendo un poco tratar de salvar tu relación o dejarte o dejarte llevar por la amante ahí entran las decisiones morales un juego en el que no existe la decisión buena ni la decisión mala y además el juego te hace muchas preguntas sobre todo cuando estás entre niveles llega a un sitio con una especie de ...de iglesia con un confesionario y unos bancos... ...como una especie de iglesia en, en ese mundo onírico... ...y cada vez, antes de empezar el nivel... ...te hacen una pregunta de tipo muy, muy, muy personal... ...y te y el juego te requiere que contestes de forma... Mmm, ...bastante sincera... ...y entonces tú tienes un medidor que hasta el final no sabes... ...o sea, te tiene un medidor entre rojo y azul... ...no sabes qué son cada parámetro... ...o sea, no es un bien y un mal... ...pero hasta que no te pase el juego no sabes qué, qué te mide ese medidor... ...y al final, dependiendo de eso, hay... Nueve hay nueve finales distintos que según tus decisiones tendrán una u otra repercusión o sea, genial como juego de puzles en sí es bueno difícil, créeme que consiste en un reto, o sea, los niveles más avanzados son de los de tirarte para un nivel que te pasas en dos, tres minutos del tirón, te puedes pasar una hora, hora y pico haciendo un intento, otro intento otro intento, o sea, suele ser bastante difícil porque metes muchas mecánicas a ese puzle de mover cubos y escalar, meten muchas muchas variantes y como digo, a, a nivel de historia del desarrollo de personaje brutal así que Catherine, recomendación sí o sí así que eso es lo que he estado haciendo principalmente, y ya no deberíamos ir que se nos va el tiempo Mola. yo siempre he querido jugar mucho a ese juego Pues lo que pasa es que está ya disponible para Xbox y 360, o sea, no está sí. no hay versión PC. Ya, ya, pues por eso he dicho que siempre he querido sí. jugar. Si no ya habría jugado. Es la putada, pues créeme que es una uf, juegazo. Además de los que mmm, como no esté en es muy buenas condiciones un juego que te deja tonto, o sea, te te toca te toca por dentro un juego de los que te toca, y te hace pensar y, y te puedes comer la cabeza además Mola. Bueno. Vale, pues hasta vámonos. aquí, vámonos. Nada, yeah. Pues adiós. ¿no ha dicho que nos vamos. Coño, despídete una mija. Adiós, eso he dicho. Despídela vale. a lo otro. Vale. Adiós a vosotros. Venga. No, o no va así. Bueno, pues eso que aquí se acaba la cuadrilla Android. Ya son las 9 y 8 minutos, nos estamos colando, nos estamos comiendo el tiempo de las puertas del Almanjayer. ¡Hay fallo! Ay. Eh, esto fue la laure de androide eh, esto eh, volveremos el viernes que viene a las 8 aquí en radio cuya en el 107.8 de la fm estaremos los de aquí que eh, supongo que es lo mismo de hoy, que estuvimosmaker hay maría rosa Ale. ángel adiós agustín que no yeah. tiene sonido los controles y yo que soy Trulo pues eso que volveremos la semana que viene que podéis, que podéis seguirnos en las redes sociales en nuestra página bueno entraremos en nuestra página de facebook y eso, eso lleva vue blog a nuestro blog que es donde podéis escuchar los programas, patatín, patatán, lo de siempre. Que no se me ocurre ninguna buena narración para volver a escucharnos. O sea, no habéis tenido suficiente con sufrirnos este rato, sino que queréis repetir. pues ¿Más que dice teta? Teta. así ah, y en otros programas también. Así que hasta el viernes que viene. Adiós.